Muchos santarroceños y pampeanos habían ido al recital. Nos contactamos con una con una chica de aquí de Santa Rosa, que aparte la conocemos a través de la Universidad Nacional de La Pampa. Este, nos contactamos ayer y este, sobre todo le preguntamos cómo había llegado, que era lo más importante. Nos encontramos ahora acá, acá con Sofía Ábalos y vamos a hablar unos minutos. Buen día, Sofía, ¿cómo estás? Buen día, bien, todo bien. Bueno, ¿cómo te fue en el recital? Bien, eh, yo la verdad que to de todo esto me empiezo a enterar un poco a la salida, uh -huh. que el primer rumor que se corre es que había siete muertos y yo como que no, digamos, sabía que había habido disturbios y, y como que había habido amontonamiento porque el INDE había parado ya tres veces al hospital, uh -huh. entonces sabía de eso, pero no me imaginé que, que podría haber algún muerto. Sinceramente, sí estuvo complicado a la salida, uh -huh. a la salida fue una desorganización terrible porque no había una persona de seguridad a la que nosotros le pudiéramos preguntar dónde, por dónde salir. Eh, las vallas seguían puestas, las salidas estaban valladas y, y no, eh, las salidas estaban colapsadas. O sea, todas las calles de las salidas estaban colapsadas. Eh, no, no, no había chance de salir. Había gente por todos lados. Se ha hecho como un tapón de gente, porque obviamente hay gente que va saliendo antes, uh -huh. ¿no? Para que, que no espera el último tema, sino para, para salir más rápido, y se ha hecho como un tapón de gente en todas las salidas y no había chance de salir. No había echado. Vos tenías entrada? Yo tenía entrada, sí. ¿Se la cortaron? Sí, sí, sí, sí. Sí, es más. Cuando la, la, el ingreso, en mi caso, y en todos los que íbamos como en grupo, fue recontra pacífico, fue reorganizado, uh -huh. hasta había puestos, digamos, había todas vallas y bueno, había gente de la organización hasta libre, digamos, que vos ibas, no hice cola, nada, ¿no? Fui y me, me cortaron y pasé. Uh -huh. En ese sentido fue súper organizado. El tema fue a la salida. Eh, por un video que subiste a, tu, a través de tu este, perfil de Instagram, estaba cerquita del, del ah, escenario, ¿no? Sí, sí, estaría a 70 metros, algo así, que para lo que es... Eh, estaba como adelante de la primer torre de, de iluminación y de sonido, eh, y estaba cerca, lo que sí, eh, como que sabía que al medio no me podía meter, uh -huh. eh, entonces me, estaba como cerca del escenario, pero un poco al costado, ¿no? Como a la altura de las pantallas de una de las primeras torres. De las primeras torres, sí. Adelante. Sí, sí, sí. Bien. ¿Y al Indio cómo lo viste? ¿Cómo lo vi...? Eh, respecto eh, a otros recitales, porque se hablaba ayer que el tipo estaba como algo disperso y también preocupado por lo que estaba pasando. Yo creo, yo creo que él estaba preocupado eh, porque él tenía una vista que nosotros no teníamos. Uh -huh. Él tenía una vista privilegiada desde el escenario uh -huh. y estaba viendo, creo, un mundo de gente que no espero ver. Uh -huh. Me da esa sensación. Bien. Y de hecho... Unos días antes, él había, eh, por medio de un amigo del periodista y demás, había como eh, salido a decir, o, o dicho, como que nos cuidemos entre todos, de hecho lo repitió en el recital, cuídense entre ustedes, cuidémonos, es como que él estaba preocupado para mí en ese sentido, eh, la cantidad de gente no era la que se esperaba, eh, o sea, uh -huh. fue mucha más gente la que se esperó, y creo que él estaba viendo... Eh, algo que nosotros del resto no veíamos, que era toda esa avalancha de gente, uh -huh. y eso fue lo que lo preocupó, por eso pero claro, creo que también era consciente que si suspendía el recital, las consecuencias iban a ser mucho peores. Entonces, uh -huh. por eso, eh, uh -huh. por todo. Bien. ¿Qué pasó después de tocar Etiqueta Negra, que parece ser como eh, uno de los quiebres, después que paró casi tres veces? ¿Cómo siguió el recital? En realidad, el, eh, antes de Etiqueta Negra... Él dice, bueno, voy a tocar una más eh, tranquila, a ver si se calman un poquito. Porque tocó ropa, ropa azul. Claro, en ropa azul se lo corta. Y toca etiqueta negra y como que se calmó, pero como que después las avalanchas, ahí como que siguieron empujando gente. Además, eh, sinceramente, la gente por ahí quería levantar a los que estaban y terminaban ellos aplastados también. Eh, había mucha gente sacada y ¿qué es eso por ahí no... No lo podés controlar. Eh, ¿Viste familia? ¿Viste niños? Sí, sí, eso como lo que pasó en Tandil, que, que por ahí la bronca de todo esto y el, y el trago amargo que te queda es que los recitales del indio eh, antes, sobre todo los de Redondes, estaban con esa mala fama del de, recital del quilombo, de, de, del peligro, sí, de lo riesgoso, sí, sí. y ya hace un tiempo que se había como quitado ese, esas fama que tenían porque realmente iban familias con los chicos, o sea, súper tranquilo, nadie pasó en Tandil, tampoco hubo quilombo de ese tipo, entonces me parece que ahora no, con dos muertos, eh, cosa que estoy convencida que a los medios de comunicación más no, digo, les le sirve y le recontra sirve porque ayer sinceramente llegué, puse dos segundos noticiero y la pagué porque el amarillismo que veía era terrible. Creo que parecía que lo que más querían era tener más muertos y demás, y lo único que titulaban recién era como tragedia, tragedia. Eh, pero bueno, es una pena por eso también, ¿no? Porque los muertos y los heridos están y, y no está bueno que, que yo a un recital pensando que puede correr riesgo tu vida, ¿no? Bien. Eh, eh, respecto al recital, vos, como viste la banda? como viste este, que tocaban, estaban tranquilos? Ah, o sea, sí. ¿era un recital normal con casi mil personas, sí. por supuesto? Sí, un recital normal. la comparación del año pasado, que había mucha menos gente, eh, ellos impecables... Eh, incluso lo, de lo que es lista de temas, eh, para, a mi gusto, me gustó mucho más que el año pasado. Eh, no, no, la verdad que en ese sentido, y ya te digo, para mí es cierto, ese rumor que iba a tocar muchos más temas, para mí es cierto, porque el año pasado tocó más temas, eh, pero bueno, pues tiene que ver también un poco con esto de, de, de que hizo varios cortes y de hecho la segunda pausa que hizo fue algo de 15 minutos porque para, para sacar a la gente, porque estaba viendo que había gente desmayada en el piso y no, no la le levantaban. Bueno, muchas gracias Bueno, bueno eh, palié escuchábamos, Sofía Ábalos es una de las que estuvo eh, ayer en el, el sábado de la noche en el recital del Indio en barría Por suerte está bien, está aquí y según ella fue un recital. Este, por supuesto que eh, con muchísima gente, pero normal, parecido al de Tandil, con, por supuesto, muchísima menos gente, muchísima más gente que la que se vio en Tandil. una, este, una